organizó usted una fiesta para celebrar la decisión de alguien de abandonar la escuela o colegio o para celebrar a aquel corredor que abandonó la competencia a mitad del camino los festejos son para quienes terminan lo que empezaron pues hoy en momento decisivo el doctor david Jeremiah considera la mejor celebración en la que un cristiano tendrá parte Esta es la última lección de la serie Avance, Descubriendo la Presencia y Propósito de Dios en su Mañana. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje de hoy. Celebre, convierta su avance en para siempre. Gracias por su sintonía. Bienvenidos a Momento Decisivo y al último mensaje de la serie Avance, Descubriendo la Presencia y Propósito de Dios en su Mañana. Empezaremos esta lección el día de hoy. Y la concluiremos en la edición de Momento Decisivo del lunes. Junto con esta serie de mensajes, ya está a su disposición la guía de estudio para esta serie, así como también el juego de discos compactos con las grabaciones de estos mensajes. Póngase en contacto con Momento Decisivo para recibir toda la información que necesite para ordenar estos recursos. Así que, empecemos a considerar esta lección titulada Celebre. Convierta su avance en para siempre. pudiera decir que Luke Pitard disfrutaba, le encantaba su trabajo en el McDonald's de Cardiff, Gales. Pero dejó su trabajo después de ganar la Lotería Nacional del Reino Unido. Después de todo, se halló siendo millonario de la noche a la mañana. Celebró su buena suerte casándose con su novia, Emma, que también trabajaba ahí. Compraron una casa y se fueron en largas vacaciones a las Islas Canarias. Pero Después de volver a Gales, Luke se aburría. Para ser franco, dijo, hay un límite en cuánta relajación puedes tener. Soy joven y un poco de trabajo duro nunca le hizo daño a nadie. Así que pidió volver a su empleo y ahora se le puede hallar friendo hamburguesas de nuevo en el restaurante. Gana más dinero del interés de sus inversiones que lo que le paga el restaurante, pero... Siente una necesidad natural de trabajar y estar con sus amigos y compañeros de trabajo. Piensan que me falta un tornillo. Pero les digo que hay más en la vida que ganar dinero, dice. Y ella añade, Puedo entenderlo totalmente. Ambos en verdad disfrutábamos trabajando ahí. Y todavía tenemos buenos amigos ahí. Así que era familiar para él. Algo a lo cual esperar. Ahora bien. Todos necesitamos un receso de cuando en cuando, pero no necesitamos vacaciones interminables. Todos concordaríamos con el hecho de que en la vida hay más que simplemente quedarse sentado sin hacer nada y esperar que aparezca algo para hacer. Lo que necesitamos es trabajo significativo, amigos cercanos, algo hacia lo cual mirar. Y esos hechos nunca cambian, ni en esta vida ni tampoco cambiarán en el cielo. Cuando se tiene una relación personal con Dios por Jesucristo, uno es más rico que el ganador de la lotería más elevada. Recuerde que mucho de nuestro tesoro es enviado por delante de nosotros al cielo, pero muchos tienen miedo de ir allá para aburrirse. Es asombroso. ¿Cuántos me han dicho que preferirían no ir al cielo porque será aburrido? ¿Qué tal si llego al cielo y me aburro? Me pregunta. Después de todo... Hay un límite a la cantidad de relajación que uno puede hacer. Así que, ¿qué tal si echo de menos a mis amigos? ¿Qué tal si quisiera la clase de actividad que ha enriquecido mi vida en esta tierra? Quisiera decirles, no te preocupes, no te aburrirás. Y por una razón, Dios no es aburrido. La Biblia dice que cuando uno llega al cielo, va a recibir una remodelación extrema al ir allá. Así que si usted se aburre ahora, no se aburrirá cuando llegue allá. El cielo no lo aburrirá. le dará realización y celebración todos sus sueños y oraciones y enfoque y los riesgos que corre y su inversión, todo su impulso hacia adelante en la tierra es preludio de un servicio mayor trabajo más feliz y realización más rica en su hogar celestial los hijos de Dios siempre están avanzando hacia adelante, incluso al partir de la tierra los héroes de las escrituras pensaban constantemente en el cielo, sabiendo que eran peregrinos y extranjeros en esta tierra y que esperaban un hogar deseando una mejor patria celestial y mirando hacia la ciudad con cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Jesús anhelaba el cielo conforme se acercaba al fin de su vida terrenal también. Les dijo a sus discípulos, según Juan 14, 28, «Si me amarais, os habrías regocijado, porque os he dicho que voy al Padre». El apóstol Pedro dice algo importante sobre esto. Segunda de Pedro 3, 11, «Puesto que todas estas cosas han de ser hechas... ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán desechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Tres veces en el pasaje que acabo de leer, Pedro nos dice que miremos hacia adelante, que esperemos lo que Dios tiene para nosotros en el futuro, el retorno de Cristo, la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra y nuestro hogar eterno en el cielo. Nuestra expectativa nos fortalece para vivir vidas santas, piadosas y con propósito en esta edad presente. La Biblia lo dice de esta manera, Colosenses 3.1. «Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios». ¿Nos hará eso de estar siempre pensando en el cielo, ser personas con demasiada mentalidad del cielo? Bien, escuchen las palabras de C.S. Lewis. Esto es lo que dice. Una expectativa continua del mundo celestial no es, como muchas personas modernas piensan, una forma de escapismo o pensamiento ilusorio, sino una de las cosas que se supone que el cristiano debe hacer. No quiere decir que debemos dejar el mundo presente tal como es, Si leen la historia, hallarán que los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente aquellos que más pensaban en el mundo venidero. Es desde que los cristianos han dejado en gran medida de pensar en el mundo venidero que han llegado a ser inefectivos en este mundo. Apunta al cielo y recibirás la tierra por añadidura. Apunta a la tierra y no recibirás ni lo uno ni lo otro. ¿Qué entonces podemos usted y yo esperar del cielo? ¿Cómo podemos alistarnos para él mismo? ¿Qué clase de celebración encontraremos en el hogar celestial de Dios? Bien, en primer lugar, espere una bienvenida vibrante. Espere una bienvenida entusiasta. La mayoría sentimos aprensión en cuanto a morir. Pero la Biblia está repleta de información para aliviar nuestra preocupación. El apóstol Pedro dice que si uno sirve al Señor fielmente, le será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, 1:11, Una rica bienvenida. Es fácil subestimar estas palabras. Hace poco, un niño en Ohio llamado Grady volvió a clases después de los tratamientos por leucemia. Había perdido todo un año debido a sus tratamientos, pero finalmente pudo volver por unas cuantas horas cada día. El primer día que regresó, la directora le esperaba y le abrió la puerta. Y frente al muchacho estaban todos los alumnos y maestros haciendo corredor en los corredores y sosteniendo cintas de papel crepé aplaudieron y gritaron porras mientras Grady de ocho años pasaba entre ellos al final del corredor había un enorme letrero que decía bienvenido de regreso Grady los niños aplaudieron y se reían y los maestros se limpiaban las lágrimas al regresar a casa ese día Grady dijo este fue el mejor día de mi vida mamá me divertí muchísimo no sabía que los días podían ser así de buenos ahora ahora Les digo ese episodio porque si los escolares pueden preparar una celebración de bienvenida como esa, simplemente piense en lo que el Dios Todopoderoso y sus ángeles pueden hacer. Se le ha prometido una rica bienvenida al cielo. Será su mejor día jamás. Ni siquiera puede imaginarse un día así de bueno. Su rica bienvenida en realidad empieza antes de que usted llegue al cielo. En la parábola que nuestro Señor relató en cuanto al rico y el mendigo Lázaro, nos dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pienso que el Señor Jesús envía una escolta de ángeles para acompañar a sus santos que parten para ir al cielo. Usted no quedará en el olvido, ni abandonado, ni solo, ni por un segundo. Y usted llegará ahí donde estará en casa, por fin. Si quiere imaginarse cómo se sentirá cuando vea su asombroso nuevo hogar, Escuche lo que el mártir Esteban dijo en el Nuevo Testamento. Al morir, alzó la vista al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios y exclamó, He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Como el primer individuo que dio su vida por Cristo, la experiencia de Esteban es única, pero hasta cierto punto con certeza es preludio de la rica bienvenida que usted y yo recibiremos Al momento en que seamos transportados al cielo, entraremos en el gozo de nuestro Señor. Así que, al mirar hacia adelante para celebrar lo que Dios ha hecho en su vida y está haciendo, espere una bienvenida vibrante. En segundo lugar, espere una recompensa rica. Entre los gozos del cielo habrá recompensas que se dan por la fidelidad en esta tierra. Si usted vive conforme a los principios bíblicos, tales como aquellos que he mencionado en mensajes previos, hay una serie de recompensas que se describen en la Biblia. Jesús a menudo dijo cosas tales como, «Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de ciertos digo que no perderá su recompensa». Mateo 10.42 En Lucas 6.23 «Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien». Y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Pablo recoge el mismo tema y dice en Colosenses 3.23, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Sabe usted que en la fabulosa ceremonia de recompensa de los premios Oscar, incluso los que pierden ¿Reciben regalos? Según la revista Forbes, todo individuo nominado para un Oscar recibe una bolsa de regalo valorada en el año 2020 en 225 mil dólares. Esto no es solo para los ganadores, son para todos los que fueron nominados. No podía imaginarme que pudiera haber en una bolsa de regalo algo que valiera tanto. Así que hice algo de investigación y hallé que hay certificados para cirugía plástica, algunas burbujas para baño valoradas en $75 dólares cada una. Se puede hallar un boleto para un crucero de 12 días en un yate, con servicio de mayordomo, helicóptero y jacuzzi. Algunas bolsas tienen un viaje en submarino, otras una tarjeta de regalo para vacaciones románticas en un faro de España convertido en un hotel de lujo. No sé qué cosas hay en una bolsa de regalos que asciendan a 225 mil dólares, pero lo que sí puedo decirles es que la abundancia de gracia y el don de justicia que el Señor ofrece cuando lleguemos al cielo hará que todo lo demás parezca como nada. La Biblia describe las recompensas en el cielo como coronas. Tenemos la corona del vencedor, descrita en 1 Corintios 9.24, en donde se nos dice... Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Esa es la recompensa de Dios para los cristianos que viven una vida disciplinada, piadosa, aquí en la tierra. Luego tenemos la corona de regocijo. Pablo describe esto en primera a los tesalonicenses 2.19, porque...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 No se nos dará una sencilla corona de hojas de laurel que se marchitará el mismo día. Lo que nos espera es mucho más significativo, duradero y muchísimo más valioso. Concluiremos nuestra consideración de este tema aquí, en Momento Decisivo, el día de mañana. A propósito, si todavía no se ha registrado para recibir nuestros devocionales, puede hacerlo visitando www.momentodecisivo.org.